La Biblia ya lo había predicho. Prepárense, atentos a este video, porque ustedes van a quedar tan sorprendidos como que de yo. Aquí está, aquí está, atentos. no Hay una roca espacial que se llama Apophis, se fue descubierta en el año 2013. ¿Sabe quién era Apophis? Un dios egipcio, el dios del caos y la destrucción. Me gustan esos nombres, ¿no? Eh, Apophis viene en camino tiene unos 300 y tantos metros es como del puerto del Empire State es más grande que el Costanera Center pues, es una roca grande y viene en camino y fíjese usted que la NASA está atenta atenta, esa es la palabra ¿por qué? porque por primera vez y se los digo por la el cálculo celeste que hacen los científicos esta roca espacial que viene a cientos de miles de kilómetros por hora va a pasar literalmente rozando la Tierra es uno de los objetos que va a pasar más cerca de nuestro planeta y cuando digo rozando atención la distancia, la distancia entre la Tierra y la Luna son más o menos 380.000 kilómetros. Este objeto va a pasar a 30.000. O sea, va a pasar entre la Luna y la Tierra. O sea, va a ser casi un verdadero roce. Hay algunos astrónomos que dicen, atención, ¿qué pasa si en el camino llega a tener una pequeña colisión con alguna otra roca? ¿Podría desviarse lo suficiente para...? significar un, pre, un peligro, porque si una roca como esa llega a impactarnos, estamos hablando de varias bombas adómegas juntas. No es el caso todavía, pero la ciencia y los científicos están siguiendo minuto a minuto esta trayectoria. Eh, la gente del planetario acá en Chile ha hecho también el cálculo de su trayectoria y conversamos con una astrónoma muy destacada que nos habla de esta roca, de este asteroide, el apofis Va a pasar muy cerca de la Tierra, va a pasar entre nuestro planeta Y la luna. Para hacernos una idea, solo una idea, vamos a imaginar que la Luna se encuentra a 12 metros de distancia de nosotros y este asteroide va a pasar entre, como les decía, entre la Tierra y la Luna a un metro de distancia. Así es que podemos hacer una idea de lo cercano que va a pasar. Lo que puede suceder es que este asteroide sea afectado gracias a nuestra gravedad o debido a nuestra gravedad, lo que nos va a permitir también estudiar lo que le va a ocurrir. Eh, tanto en la trayectoria, la desviación que puede ocurrir a la trayectoria, pero también en su superficie. Ok, mis hermanos, ustedes escucharon la noticia. Un asteroide viene con dirección hacia la Tierra. Si se desvía al menos un poquito, podría uh, impactarnos, ¿no? Y todas aquellas personas que han creído que hace muchos años... O un asteroide impactó la tierra y acabó con todo pero le dio un nuevo comienzo pues están terriblemente asustados ah, pero los cristianos no estamos asustados no lo estamos ¿por qué razón? primero, porque la Biblia ya había dicho que antes del retorno de Cristo ocurrirían cosas como estas mira lo que dice la Biblia, atentos a esto Hechos capítulo 2 versículo 19 Hechos 2.19 Y mostraré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Habrá señales en el cielo, mis hermanos, y esta es una de esas señales. Sí, lo que nosotros debemos estar es preparados para el regreso de Cristo, para el retorno de Cristo, pero no nos debe asustar Algo como esto, pero ¿por qué no debería asustarnos? Ah, mis hermanos, miren lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 2. Jeremías 10, 2. Atentos a esto. Así dice el Señor. El camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan temor. ¿Pero por qué nosotros no debemos tenerle miedo? Bueno, la Biblia dice, no tengan temor. ¿Pero por qué no hay que tenerle temor, mis hermanos? Porque esta tierra jamás va a ser destruida por un asteroide. Jamás. Así lo menciona la Biblia. La Biblia dice que un día, internamente, la tierra fue destruida por agua. Sí, los cristianos lo creemos plenamente. Hubo un gran diluvio y todo fue destruido. Solamente se salvaron Noé, su familia y los animales que Dios trajo al arca. Pero, atentos, este mundo sí será destruido. La Biblia lo declara en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20. Y mira lo que dice a partir del versículo 7, Apocalipsis 20, 7, dice... Cuando se cumplan los mil años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Ahora note lo que menciona. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de Dios y de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, mis hermanos. Y allí fue consumido absolutamente todo. Sí, la Escritura nos habla que la tierra va a ser destruida, pero no por un asteroide. La Biblia dice que de Dios saldrá fuego que consumirá todo y acabará la maldad para siempre. A Satanás, a sus demonios y todo lo que dañó la tierra y a los seres humanos. Pero ahora note lo que la Biblia continúa diciendo de cosas como estas en el cielo. San Lucas capítulo 21 versículo 11. Habrá grandes terremotos y plagas. ...y hambres en diversos lugares, y grandes señales del cielo se verán. Mis hermanos, esto ya estaba predicho, y muchas otras cosas veremos en los cielos, y debemos estar atentos a esas señales, sí, pero estar atentos a las señales, no para sentir temor, sino para reconfirmar que lo que la Biblia dice es real. Que lo que la Biblia dice se cumple, y no solamente eso, sino que el retorno de Jesucristo está más cerca de lo que nosotros nos hemos imaginado, pero atentos, atentos porque la Biblia nos sigue mencionando, mira lo que dice, eh, a ver, aquí está, Joel capítulo 2, versículo 30, Joel 2, 30, atentos a esto. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Una vez más, la Biblia aquí nos está aseverando que antes del retorno de Cristo sucederían cosas magnánimas como estas. Y los científicos están allí, detrás de cualquier detalle. Nunca la tierra será destruida por un asteroide. Si así fuera, pues... ¿habría quedado, habría quedado registrado en la Biblia? Sí, pero la Biblia no lo menciona. Nota ahora lo que dice Mateo 24, 30. Entonces apar aparecerá en el cielo el Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este... Es el acontecimiento para el cual nosotros debemos prepararnos. Pero esto es lo que creo yo. Esto es lo que pienso yo. Sin embargo, me gustaría saber qué cree usted, qué piensa usted de esto y de ese asteroide que viene para rozar la Tierra o quizás, según los científicos, a impactarla. Por favor, no olvide dejarnos un comentario. Nos vemos en un próximo video. Dios la bendiga. Chao, chao. Be ¿Cómo están mis queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes. En una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio o Puente Alto. Felices de estar nuevamente con ustedes. La verdad es que los echamos siempre mucho de menos. Así que eh, felices de estar al aire. Hay muchas cosas que compartir, en esta oportunidad hice partir de una manera distinta. Eh, con algunas de las cosas que salen en las redes. Cuando el río suena, piedras trae, mis queridos auditores. Es un dicho de la sabiduría popular muy... muy valedero. Eh, se está hablando mucho en todas partes de asteroides. Eh, el Apophis, el dios del caos... Dijeron ahí en el, en el video que les, que les pasé, que se había descubierto en el 2013, en realidad es un error, fue el 2004. Pero eso no es importante. Pero sí eh, lo quise poner porque está inundando las redes las noticias de, de asteroides, de asteroides, porque de alguna manera están preparando a la gente para lo que viene. Eh... Hay mucho temor en la NASA por lo que va a pasar. Ellos no lo dicen, ellos dicen que va a pasar a 30.000 kilómetros. El año 2029, el 13 de abril. Pero la primera vez que lo que lo descubrieron se dijo que iba a chocar con la Tierra. Después decidieron cambiar la versión. ¿Cuál será la realidad? entonces eh, si va a pasar a 30.000 kilómetros de alguna manera está justificado está justificada la NASA si choca con la tierra porque claro le pueden echar la culpa a cualquier otro asteroide meteorito que chocó con él y lo desvió. a cualquier evento que pueden decir que que lo desvió así que han justificado ellos que no cometieron ni error, sino que en realidad pasó algo, imprevisto, y sí fue desviado por algo. O puede ser desviado también, en una eventualidad, por orden del Padre Creador. Él tiene la facultad de desviarlo con un solo pensamiento si lo considera necesario, como parte de nuestra tribulación, como parte de nuestra purificación, como parte de una forma de parar la estupidez. Parar la estupidez de la guerra nuclear. Entonces he dicho que Trump va a parar la guerra. Él lo hizo como campaña, que en 24 horas paraba La guerra. Pero las cosas no son así. Lo único que puede hacer es que, es hablar con el presidente Putin. Porque existe la posibilidad que puedan hablar. Porque tienen una buena relación, tuvieron una buena relación antes. A pesar de sus diferencias. Pero las cosas están muy avanzadas. Putin no tiene a quién creerle, no tiene a quién negociar. Las veces que han pactado con Occidente lo han engañado, lo han estafado. Y sigue la OTAN pegada al límite de Rusia con Finlandia. Quieren que Ucrania entre a la OTAN, o lo que queda de Ucrania, porque ya el 25% de Ucrania ya le pertenece a Rusia. Y Rusia no lo va a devolver. De hecho, Trump le dijo a Zelensky... Que tienes que partir de la base que se perdieron esos localidades si, si, si no partes de esa base No hay ninguna posibilidad de llegar a ningún acuerdo Tienes que pensar Que Putin va ganando la guerra Y por lo tanto el que va a poner los términos De la negociación va a ser él Y no Estados Unidos, no Occidente Eso tiene que ser Si no entendemos eso Quiere decir que no entendemos nada Por otro lado como Zelensky se encuentra un poco solitario, se encuentra un poco abandonado porque se le va a Biden, que era su, su tutor y, y es algo diferente, si le va a poner otras condiciones, va a ser un poco distinto. Él está pensando en fabricar armas nucleares, tiene plutonio. Quiere buscar la forma de enriquecerlo y fabricar armas nucleares de aquí a, a, a seis meses un año. Entonces, una persona con ese nivel de conciencia, con esa estupidez en la cabeza, tiene que ser detenida de alguna forma. No sé quién la va a detener, si la va a tener Rusia o en los mismos Estados Unidos. Pero... Eso sería la debacle. Entonces que no se crea que con la llegada de Trump se solucionaron todos los problemas. No, no es así. Eh, incluso eh, ahora que está Hezbollah bombardeando Israel, pero con haciéndoles verdadero daño a Israel. Y Hezbollah, de alguna manera, está avalado por Irán. El peligro de uso de armas nucleares por parte de Israel es grave. La gente no se imagina. Pero hay imágenes y videos de daños que se están haciendo en Israel como nunca antes. Nunca antes se le hizo tanto daño a Israel. Ya hay 3 millones de personas que se han ido de Israel. Eran 9, ahora quedan 6. Y de aquí un mes van a quedar 5 o, o 4. Se está yendo la gente de Israel porque están llegándole y haciéndole daño. Entonces, ¿qué puede hacer Israel si se ve desesperado? Entonces, que no pensemos. Pensemos que el, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que, que en las redes dicen que es el anticristo, puede ser una persona que que sea sionista, que simpatiza mucho con el sionismo israelí, pero él no es la figura del anticristo. Eso sí se lo puedo asegurar. Es un, un malvado, como como todos los, los que están aquí encabezando la guerra, pero no es el anticristo. Y entonces Trump asegura a Israel apoye y se asegura apoyo las cosas se van a agravar van a mejorar a lo mejor por el lado de Ucrania puede quedar eso estancado por el lado de Israel está en peligro ahora entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice ...con lo que se hace, con lo que se hace. Piensen ustedes, ¿cómo piensan...? ¿Cómo piensan los sionistas de Israel? Nuestra raza es una raza... ...somos, somos dioses sobre este planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos... son de los insectos. De hecho, comparados con nuestra raza, las otras razas son bestias y animales, como mucho, son ganados. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro rol nuestros roles terrenales, perdón, nuestro nuestro reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro líder. ¿Cuál será su líder? Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos no creo que sea Cristo es el líder porque Cristo no pide eso a la gente él dice que va a servir no, viene a ser servido y en cambio estos dicen las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos y eso lo dijo Menachem Begin primer ministro de Israel entre 1977 y 1983 en un discurso dirigido al Neset que es el parlamento israelí. Así piensa esta gente. Para que ustedes sepan, es importante que lo sepan porque eh, en todas partes se ve, Dios bendiga a Israel. Eso es una estupidez extrema. Dios bendiga el asesinato de niños, están diciendo. Dios bendiga el, que los niños se mueran de hambre. Eso están diciendo. Es una cosa estúpida al extremo. Así que, no, no digamos más Dios bendiga a Israel, porque realmente la gente se confunde y ellos se aprovechan de nuestra ignorancia. Cada día más son las personas que que no tienen nada que ver con esto, y sin embargo piensan que estamos ya en el final del, de los tiempos y que esto no saben, empiezan a llenarse de miedo y no saben para dónde vamos. Esa es la verdad. La gente está muy desorientada. La gente está de entrando en la desesperación. Cuando empiezan a hacerse conscientes, por ejemplo, de las cosas que están pasando en Europa, en España, si ¿no se acuerdan de la dana bueno ha, ha pasado en otras partes de, de España, ha pasado en Italia, ha pasado en Francia. Entonces le van a echar la culpa a quien al cambio climático del calor. En eso están porque es lo único que que les sirve para impedir que la gente piense que están en, en los tiempos del fin. No quieren por ningún motivo eso. Bueno, el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump eligió este jueves a Robert Kennedy Jr., conocido por sus controvertidas posturas y teorías de la conspiración relacionadas con las vacunas como nuevo secretario de sanidad. Esta elección, aunque anticipada por algunos analistas, ha generado, mire qué interesante, que las farmacéuticas dura la sesión de este jueves. Además, las principales farmacéuticas europeas sufrían pérdidas. Novartis re restaba un 1,41%, Sanofi un 3,36%, Roche un 1,72% y así. Glaxo, 3,71%, Bayer un 1%. En fin, eh, por el solo hecho de la expectativa que se crea con una persona que sea medianamente, medianamente consciente que va a estar en, en, en un en el gobierno de Estados Unidos que no va a apoyar el tema de las vacunas o sea el globalismo no le va a afectar a diferencia del gobierno de Biden que estaba con el globalismo este gobierno tiene eso positivo, digamos, de alguna manera va a atrasar lo positivo que tiene es que va a atrasar en algunos en alguna medida, el control que hace el anticristo del mundo. Porque si no controla Estados Unidos, no puede controlar el mundo. Entonces, eso es positivo, hay que decirlo. No es que, que estemos en, con un presidente que es un santo, ni mucho menos. Pero sí es un presidente que va a luchar por favorecer a su país y a ir en contra de los dictados de la ONU. Y tiene el poder de hacerlo, porque es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente de Chile. El presidente de Chile no tiene el poder, ningún presidente de Chile tiene el poder para ponerse a la ONU. Pero sí, un presidente de Estados Unidos tiene el poder para ponerse a la ONU. Entonces, eso es lo positivo que tiene este tema, por eso que lo menciono. Como abogado, Kennedy Jr., frecuentemente descrito como la oveja negra del plan Kennedy, ha liderado litigios, grandes corporaciones farmacéuticas y agencias gubernamentales a las que acusa de perjudicar la salud de los estadounidenses mediante el uso de productos químicos y aditivos tóxicos. Aunque él rechaza el calificativo de antivacunas, sus posturas y actividades han alimentado un intenso debate en torno a su idoneidad para liderar un departamento tan crucial como el HHS. El respaldo de Kennedy a Trump ha sorprendido mucho, considerando que Trump ha sido opositor abierto a las regulaciones ambientales, un tema que ha definido gran parte del activismo de Kennedy. Aquí está la noticia que mencioné delante. La Según un informe presentado al Ministerio de Defensa ucraniano y citado por The Times, Kiev es capaz de producir rápidamente un artefacto explosivo básico a partir del plutonio extraído del combustible nuclear usado en los reactores nucleares del país. Sería una bomba nuclear sucia. El régimen de Kiev podría desarrollar una bomba nuclear rudimentaria en cuestión de meses, si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, decide poner fin a la ayuda militar estadounidense tras su regreso a la Casa Blanca, informa The Times, citando un informe elaborado por un think tank militar ucraniano por el Ministerio de Defensa de Ucrania. De acuerdo con el documento, aunque Ucrania tardaría mucho tiempo en construir y poner en marcha las grandes instalaciones estadounidenses, necesarias para enriquecer un uranio capaz de producir un efecto explosivo básico a partir del plutonio extraído del combustible nuclear usado en los reactores nucleares del país reactores nucleares que son para uso pacífico por cierto que quedaron de la ex Unión Soviética según, recuerden que Ucrania antes era parte de la Unión Soviética según Hamish de Bretton Gordon, exoficial al mando del Regimiento Conjunto Químico, Biológico, Radiológico y Nuclear del Reino Unido, quien habló con The Times, que ciertamente tiene los conocimientos técnicos y los medios prácticos para producir un arma nuclear. Cabe recordar que en octubre el tema de las armas nucleares fue abordado varias veces por el líder del régimen ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien declaró a sus aliados occidentales que hay solo dos opciones para defender a Ucrania, su adhesión a la OTAN o las armas atónicas. O sea, miren lo que está diciendo. O sea, si se adhieren a la OTAN, Rusia ha dicho que que no lo va a permitir. Y, y las armas atómicas, que es lo que estamos viendo que quiere hacer Zelensky. No obstante, después aseveró que Kiev no iba a amenazar al mundo con armas nucleares y reiteró el deseo de su país de unirse al bloque militar encabezado por Estados Unidos, o sea, a la OTAN. Durante los prolegómenos de la campaña presidencial, Trump se refirió en ocasiones a sí mismo como el político más popular de Israel, incluyendo la presunción de que si fuera capaz de presentarse como candidato en ese país, podría ser elegido para los más altos cargos sin ningún problema. Eso era, al menos en la mente de Donald, una expresión de gratitud por lo mucho que había hecho en Israel en 2016, ...al 2020... ...incluido el traslado de la embajada estadounidense... ...a Jerusalén... ...la aceptación de la anexión... ...de los altos del Golán Sirios... ...la cobertura política... ...de las acciones israelíes... ...y la declaración de que Estados Unidos... ...no haría nada... ...para interferir en las acciones militares... ...y policiales... ...relacionadas con la expansión... ...de los asentamientos israelíes... ...en la Cisjordania... ...nominalmente Palestina... ...Israel... También apreció el nombramiento por parte de Trump de su abogado David Friedman como embajador estadounidense. Friedman demostró ser un apologista a tiempo completo de Israel, quien no representa ni defiende los intereses estadounidenses. En la reciente campaña presidencial, Trump habló con frecuencia ante grupos republicanos judíos y se declaró judíos el mejor amigo y defensor de Israel entre los políticos estadounidenses. Los medios de comunicación israelíes también han informado de que el actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prefería con mucho a Trump antes de que a Kamala Harris, posiblemente porque el primer ministro ha desarrollado lo que al parecer es una estrecha relación personal con el lleno de yare kushner que al parecer ha servido a menudo de conducto para Donald Netanyahu fue de hecho el primer jefe de estado extranjero que telefonió personalmente para felicitar a Trump por su repetida victoria a las 2 de la madrugada del miércoles Netanyahu declaró que la victoria de Trump era histórica y dijo que ofrece un nuevo comienzo para Estados Unidos y un poderoso nuevo compromiso con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. Es una victoria enorme, o sea, Netanyahu se siente con esta victoria de Trump absolutamente a leonado, como se dice. Entonces Netanyahu debería estar muy contento con la victoria de Trump por otra razón importante, que es cómo podrá tratar con un presidente estadounidense el Wall Street Journal ya está informando de fuentes israelíes que Netanyahu definitivamente espera una mano más libre de la nueva administración para hacer lo que quiera política y militarmente. El ego de Trump y su programa personal y espontánea de gobernar es exactamente el tipo de relación con la que Netanyahu se siente más cómodo. Él cree que puede manipular a Trump y cultivar su relación personal para tratar con él directamente sin preocuparse de otros actores. Netanyahu estará en posición de halagar, apaciguar o confundir personalmente a Trump, incluso si el presidente decidiera sorprendentemente que sería mejor que Israel retrocediera en su agresión. Netanyahu y sus aliados en el Congreso estadounidense estarán unidos para convencer a Trump de que eso sería una mala idea. Su consejo al gobierno israelí ha sido que deben terminar el trabajo en el trato con los palestinos, no por razones humanas o políticas, sino más bien porque Israel está adquiriendo una mala reputación por su abiertamente propugnada masacre de civiles, incluidos más de 15.000 niños. Trump también agradece los millones de dólares que recibió durante la campaña presidencial de los mejores amigos de Israel en Estados Unidos. Los 100 millones de dólares que según se informa procedían de un único donante, la multimillonaria israelí de los casinos Miriam Adelson, fueron supuestamente a cambio de un acuerdo de Trump para permitir la anexión por parte de Israel de lo que queda de la Cisjordania palestina. Bueno, ahí teníamos Para compartir eso con ustedes Muchas veces Muchas veces Los auditores Nos han Preguntado han manifestado la inquietud de que cómo de alguna manera podíamos subir nuestro nivel de conciencia cómo podríamos subir nuestra frecuencia cómo podríamos eh, elevar nuestra vibración o para cambiar de dimensión es una pregunta que aparentemente simple, pero con una respuesta muy compleja. Eh, a raíz de eso, justamente, hemos resuelto tratar este tema, que son enseñanzas dadas por los extraterrestres a y a Siragusa. Son pero, apasionantes, pero son un poco densas. Entonces vamos a ir hablando de esto, pero no... No todo de golpe, porque si no nos vamos a hacer mucho, va a hacer mucho, digamos, pero vamos a irla comentando, vamos a ir hablándola y vamos a irla comentando, si les parece, ¿ya? Y después vamos cambiando de tema, pero a ver si tenemos otra cosa aquí, a ver. la prima, vamos a pedirle acciones, que tenga la importancia, Bueno, vamos entonces. El universo está lleno de líneas de fuerza magnética que constituyen la base de su estructura y de su evolución. Estas líneas de fuerza son energía-luz en forma de, co de corpúsculos y de ondas. Luz es una corriente de corpúsculos de energía con movimiento ondulatorio. Si la velocidad Sí, perdón si la velocidad de la corriente corpuscular aumenta disminuye la longitud de onda eso quiere decir que en la luz se tendrá otra forma de movimiento ondulatorio y una diferente forma de corriente corpuscular el sol en el contexto galáctico es un acumulador transformador distribuidor de la energía luz que estructura el universo el, o sea el sol por lo tanto tiene su propio campo de fuerza, del cual dependen los campos de fuerza de cada planeta que gira a su alrededor, y por ende de los, de los habitantes de ese planeta. La energía luminosa emitida por el Sol tiene una frecuencia bien determinada, de la que dependen las varias formas de vida de cada planeta, que era lo que estaba diciendo. Cada uno de los soles del Universo tiene su propia frecuencia de luz, esta frecuencia está determinada por la rotación del mismo Sol y además por la rotación del sistema planetario completo en el contexto galáctico. El planeta Tierra, por lo tanto, recibe una frecuencia de energía-luz que depende, en relación directa, de la velocidad de rotación del Sol. ¿Qué pasaría en la Tierra y al hombre en particular, se si aumentara la frecuencia de la luz solar? ¿Es posible que esto suceda? El hombre es un conglomerado biofísico-molecular cuya forma material está estructurada por un determinado campo de fuerza, estrechamente vinculada con el campo de fuerza creado por la velocidad de rotación del Sol. Si esta velocidad de rotación aumentara, mutaría la frecuencia de luz emitida por el Sol. Y entonces resultaría lo siguiente. La Tierra recibiría recibiría perdón una luz con un nivel superior de frecuencia. Este aumento de intensidad de frecuencia de la energía produciría una vida distinta a que sería vivida de forma diferente de la que actualmente conocemos. Esto quiere decir que el ciclo de la vida sobre la Tierra sería total y completamente distinto porque a causa de las inevitables transformaciones que se producirían a nivel electroquímico-molecular, los reinos animal y vegetal adoptarían otra forma de vida. El hombre, por los mismos motivos indicados, sufriría una transformación del campo de fuerza que lo estructura. Debido a que la materia es influenciada por la energía luz, el sistema celular de su organismo estaría expuesto a la influencia de esta energía renovada. ¿El hombre de hoy está en grado de adaptarse a la nueva frecuencia emitida por el sol? ¿Creen ustedes que sí? Decididamente, sí. Todavía no. El hombre, no habiendo tomado real conocimiento por cuestión de evolución, sobre todo, del mecanismo del sistema solar, no está en condición de controlar estos cambios. Cuando logre controlar la energía luz, sabría también controlar el aumento de frecuencia de la misma, capaz de variar la estructura de la materia. Cuando una humanidad alcanza un punto de evolución en el cual, de forma puramente científica, puede experimentar el aumento de la energía del universo, puede calcular también nuevas formas de aumento de energía. Es indispensable, sin embargo, para que esta humanidad pueda alcanzar este punto, que haya adquirido una conciencia tal por la que ninguna por la que nunca, perdón, interfiera en la marcha del universo, y además armonice con las energías que lo estructuran y que actúan con amor y sabiamente. Es porque tales energías son movidas por aquella inconmensurable energía cósmica, cuya causa principal de vida, en todas sus formas y dimensiones, es amor y comprensión por excelencia, o sea, dios bueno eh, yo no sé si esto eh, podemos continuar pero es una, una cosa que es apasionante es profunda pero es compleja hay que quien entendiendo que si no nos quedamos atrás esto es la ciencia del espíritu esta es enseñanzas dadas por los extraterrestres justamente de esta temática que es muy por eso. Ellos saben mucho más, como lo hemos dicho muchas veces, de nosotros que lo que nosotros sabemos. Nuestros científicos creen saber de nosotros, pero en realidad no saben nada. Porque creen que somos solamente cuerpo. No saben que somos espíritu. Y todo esto que estamos hablando está referido al espíritu. Nosotros nos ponemos, al llegar a la Tierra, un, un abrigo de carne. Esa es la realidad. Nos ponemos un abrigo de carne como para manifestarnos en el plano físico. Pero nosotros somos espíritu. Siempre se ha dicho eso. Entonces, eh, si nos identificamos con el cuerpo, estamos mal enfocados. Porque nosotros no somos este cuerpo que estamos eh, en este momento eh, usando, llamémoslo así. Vamos a continuar entonces, para no agotarlos con este tema, porque realmente... Aquí las digiriendo de a poco, no, no, no de golpe, pero créanme que es apasionante. Vamos a ir con... Continuar con el tema de preguntas y respuestas en una... una de las de Giorgio Bon Jovan. Pero antes parece que... Bueno. Aquí les quiero comentar algo. ¿Se mi querido, que hablamos hace unos Yo diría que partice atrás, no me acuerdo exactamente, pero no hace mucho, de un, un acuerdo que se veía muy mal que entre Microsoft y, Microsoft y, y Coca-Cola. ¿Se acuerdan que lo mencionamos y que yo tenía mis sospechas? Bueno, una extraña alianza entre Coca-Cola y Microsoft, como la población no quiere seguir dejándose inyectar, Ahora lo pondrán en las bebidas. Bill Gates está detrás de esto. Recuerden que Bill Gates es Microsoft. Seguirás confiando en las bebidas gaseosas, Pepsi y Coca-Cola involucrados en introducir nanotecnología en sus bebidas. Cuidado. Entonces Microsoft y Coca-Cola Company han anunciado un acuerdo de cara a los próximos 5 años para alinear la estrategia tecnológica de Coca-Cola en toda la organización, permitir la adopción de tecnología de vanguardia y fomentar la innovación y la productividad a nivel mundial. Eso es la más o menos lo que habíamos leído, una cosa que se ve muy bonita, pero es mentira. vamos que era mentira, y esto lo está confirmando. O sea, están metiendo eh, en las bebidas gaseosas Coca-Cola y Pepsi-Cola, los principales, Y, y, y yo me imagino que en todas las bebidas de, de la Coca-Cola eh, la tecnología y, y probablemente grafeno entonces el objetivo de ellos con, con, sin pandemia es, lo principal para ellos es matar a la población están atrasados en el genocidio de la población eh, entonces Necesitan hacerlo, y la Coca-Cola es una bebida que tiene alto consumo a nivel mundial, así que es un, un excelente medio para envenenar a la población. No es que tomen una Coca-Cola y usted se va a caer muerto, no. No, pero si usted toma frecuentemente Coca-Cola, probablemente al cabo de, de tres o cuatro años va a morir. De una manera, muerte súbita, o un paro cardíaco, un... cualquier cosa tipo de trombo relacionado con, con la sangre, coágulos desmedidos, como hemos mencionado muchas veces acá. Ojo con eso. Estamos en los tiempos del fin, ya no, no tenemos que creerle a nadie, a nadie. Tenemos que desconfiar de todo. Yo les recomiendo, mis queridos, estamos en tiempo que usted si quiere tomar bebida, tiene que compre naranja en la feria y prepare ese jugo de naranja, usted mismo, con sus manitos. Eh, eso tiene que hacer no tiene que estar tomando de vida, ya no, no está tiempo para que ya... Ese es mi consejo, bueno, ustedes son dueños de hacer lo que quieran, digamos, pero en este tiempo hay que hacer eso, tomar agua, el agua de la llave no es lo mejor, pero va a llegar el tiempo, muy cerca, está muy cerca el tiempo que vamos a tener que destilar el agua para tomarla, porque va a venir con tantas cosas que vamos a tener que destilarla. O sea, hervirla y que el vapor que salga de ese de agua que está hirviendo la, la conduzcamos por un serpentín de cobre y la hagamos caer en otra parte y ahí sale agua pura. Agua destilada, agua como la que cae de la lluvia. Entonces, porque tenemos que desconfiar Eh, es, la, es la única forma las bebidas no las recomiendo mis queridos adultos, para nada y menos de coca cola de tomen fruna o bebidas eh, que no son de corporaciones transnacionales no tomen bebidas de corporaciones transnacionales por ningún motivo por ningún motivo ya, seguimos entonces que hay que hacernos que conscientes queridos auditores de los tiempos que estamos viviendo. no es que una cuestión de que yo les quiera meter miedo yo advierto lo que lo que yo estoy viendo advierto porque recibimos mensajes del cielo eh, pero de los extraterrestres y nos cuenta todo eso y además lo confirmamos con algunos artículos de eh, que van saliendo poco a poco, que van revelando justamente, y van de alguna manera avalando los mensajes. Pero desconfíen. desconfían mi querido Pablo. Sean desconfiados. No me crean a mí tampoco, yo les hemos dicho muchas veces. No nos crean a nosotros. Escuchen. Pero no crean que los tiempos, ¿no? los tiempos están, eh la desesperación por matarnos los ha hecho cometer errores errores que han sido detectados por científicos inteligentes de los los los de entonces ¿Cómo puedo dejar de mencionar esto? No, amor. ¿Por qué el padre Adoné le pregunto a yo, yo no, precisamente ahora hacer ser la forma de preciosa que su vida? Respuesta. revelaciones nos llegan para que estudiamos cada vez más el amor entre nosotros? Este es el verdadero motivo para amarnos más, para superar la gran cantidad de barreras de nuestras dificultades humanas, es la invitación para ver siempre lo mejor de nuestros niños. Si miramos el lado peor, nos dividiremos, nos pelearemos. Hemos el hermano contra el hermano. También es una invitación para que jamás hablemos mal de los hermanos. Nunca, nunca jamás. Si tenemos que decirle algo a un hermano, tenemos que hacerlo directamente y con amor. En esto estamos mejorando, nos hemos superado, y estamos superando nuestras dificultades. Es un acto de misericordia del Padre que nos invita a hacer así, a mejorar, dejar de lado nuestras dificultades, nuestras miserias, no ocultarlas hipócritamente, y ver lo mejor que existe entre nosotros para amarnos con Él es por ello que somos diferentes por lo tanto tomemos estas perlas permaneciendo en la humildad y en la sencillez pregunta ¿Tu misión conclusiva es desmas desmas desenmascarar el rostro del anticristo? ¿Es probable que ocurra próximamente? respuesta No creo pasarán cosas que harán salir al anticristo al descubierto eso no significa que aparecerá en televisión y quedará una conferencia. Lo pondremos cada vez más en evidencia. No conozco los tiempos del padre. Mi opinión personal es la siguiente. Estamos en el principio del fin, estamos en el prólogo. Podría aparecer una mala noticia, pero no lo es, porque ocurrirá todo junto. Los acontecimientos llegarán uno detrás de otro. La espera a lo largo de estos dos mil años ha sido realmente mucha. Pero en el momento que comience el, el apocalipsis no se detendrá no nos dará tiempo de respirar porque seremos espectadores de los acontecimientos si permanecemos como os he dicho tomando conciencia de quiénes somos 100% nada nos ocurrirá cristo dijo sin embargo ni un cabello de vuestra cabeza perecerá lucas 21 18 nosotros no somos mejores que los demás pero tenemos que explicarle a ellos lo que está ocurriendo, ofrecer la verdad. ¿Qué significado tienen los signos de la creación que la creación nos da y qué puedes añadirle al mensaje que ha recibido de Cristo mismo? Respuesta, la existencia de Cristo es nuestra es nuestra certeza, junto a la de sus justos adecuados. Servidores que consagran nuestra fe. Nosotros tenemos que comprender si dichos signos provienen de este ser y si él existe. Si la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret existe, y yo estoy convencido de ello porque lo vivo, son un lenguaje como lo es en las matemáticas sagradas. Nosotros estamos acostumbrados a expresar nuestros sentimientos con las cuerdas vocales, o sea la palabra o la escritura. En el planeta en que vivimos, se hablan miles de idiomas y de dialectos diferentes, y a pesar de todo, somos todos hermanos. Muy a menudo no somos capaces de comprendernos, ni siquiera cuando hablamos en italiano. El lenguaje del cielo tiene que descender entonces al nivel humano para que podamos entender a través de una metodología suya. Los mensajes importantes que la humanidad ha recibido son frecuentemente en sentido figurado, figuras que expresan símbolos o discursos, en su mayoría matemáticos o simbólicos. Si en el sol aparece una mancha solar en forma de corazón, la ciencia ortodoxa dirá que se trata de un hecho curioso. Para aquellos en cambio, que en cambio tienen en cuenta el lenguaje del espíritu, el corazón en el sol es un mensaje. Y si el corazón está roto, significa que el sol sufre, no es feliz. Lo mismo vale para las lágrimaciones de las estatuas de la Virgen, los estigmas, las astronaves extraterrestres, los signos en el cielo y en la tierra. Nosotros tenemos que tener la humildad de entender lo que nos quiere decir el cielo. Los científicos y los estudiosos laicos no deben pretender de nosotros los periodistas e investigadores la explicación de estos fenómenos. Les corresponde a ellos, y si no son capaces de hacerlo, que digan con inmunidad, no lo sabemos. Hay cosas que trascienden la ciencia. Solo de esta forma se puede recorrer un camino juntos. Yo, si acaso como creyente, podré dar una interpretación espiritual, y si soy laico, tendré que admitir que existe una verdad, que está por encima de nosotros, tenemos solo que tener la humildad de aceptarla y de estudiarla. Para mí está muy claro, los mensajes son un llamamiento al amor, al arrepentimiento y al cambio. Interviene el Giorgio, en este caso el llamado al arrepentimiento por parte de la Santa Madre, se expresa directamente en la manifestación física de Cristo que es el Sol. Giorgio agrega, ayer divulgamos la entrevista de una joven de la India concedida a la NBC americana. La joven estaba embarazada y mostraba las imágenes de la ecografía del feto, donde aparecía la imagen tridimensional de Cristo crucificado. A pesar del es escepticismo, el laicismo y la severidad de las televisiones estadounidenses de corte científico, la entrevista salió al aire en uno de los más importantes canales televisivos estadounidenses. Ninguna televisión italiana ha transmitido esta extraordinaria noticias, mucho menos el Papa Francisco. Y nos pactamos de ser cristianos. Los médicos podrán incluso decir es una tragedia. Pero se trata de un mensaje. Está naciendo una vida. Es Cristo subiendo unida. Nosotros lo interpretamos de forma. Los signos le llegan a todos, pero no son para todos, solo para aquellos que en este valle de lágrimas buscan un camino y lo encuentran. Entonces, a Pierre y a otros como él lo de lo que pueden ser El público que está presente hoy en la sala demuestra que la gente quiere saber. Si a Pierre Giorgione se le concedió la presentación un programa la RAI, mucha gente empezaría a hacer preguntas más serias, pero eso significaría ir en contra de su poder. En el Evangelio, el Señor dijo, en aquella época, no podrían explicarlo las cosas de cielo porque no las habríamos comprendido. No se refería solamente al contexto de los contactados, sino también a la manifestación de estos signos, que no podían ser entendidos. Obviamente, por las limitaciones tecnológicas. Agrega Giorgio, si son lenguajes bien precisos, los últimos en particular, son signos que llaman la atención hacia el materialismo, en el que nos hemos hundido. No habrá otros. Seguirá habiendo grandes catástrofes, porque la naturaleza reaccionará con mucha fuerza. También estos serán signos. Agrega pier Giorgio. Jean Giacomo ha soñado el pictural que representa el cáliz de la comunión y ha notado que el número de los brazos del cáliz que contiene la hostia equivale a los años que pasan entre el año 2017 y el año que el Papa Benedicto se desmintió a sí mismo sosteniendo junto a Bertone que el secreto de Farnica ya se había cumplido. ¿Cómo se desarrollarán estos eventos a plantar del 2017? Según mi opinión, será un año muy importante porque es el centenario de las apariciones de Fátima. Si algo llegara a, a suceder, no me sorprendería. Pero ya yo no razono más en base a las fechas. Sinceramente, con toda humildad mi respuesta es no lo sé. Pero sé con certeza que este es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Mañana, dentro de un año, dos, cinco, quizás diez... Pero este es el tiempo. Todos los signos que han aparecido en los últimos 100 años desde las apariciones de la Virgen de Fátima, Garabandal, Medjugorje, la Salet, Peña Blanca, mi experiencia mística y la de otros, los signos del cielo, etcétera acompañan al Anunciador y a la Anunciadora de la Segunda Venida de Cristo, que es la Madre Celeste. La Virgen es el verdadero Anunciador de la venida de su Hijo. Y nosotros nosotros Somos pequeños colaboradores de la Madre. Aún siendo visible, perdón, aún siendo invisible, la Virgen está presente. Aparece por todo el mundo y está desesperada porque sus mensajes nos llaman al arrepentimiento, pero pocos de los que han sido divulgados hablan del retorno de Cristo. Agrega pier Giorgio, o pregunta pier Pierre Giorgio en este caso. En relación a este hecho y la percepción que tienes de las cosas futuras, ¿qué aconsejas hacer en previsión de lo que sucederá? Respuesta. Yo puedo dar dos consejos. Uno para nosotros los creyentes y uno para los laicos. Nosotros decimos sin pudor, creo en Cristo, soy cristiano, voy a misa, tomo la comunión, quiero decir que yo creo, pero creer en Cristo no conviene. Es una elección contraproducente que te lleva a sufrimiento físico y a la gloria espiritual. Significa dejar todo da, y dar todos a los pobres, amar a tu prójimo como a ti mismo, perdonar, acusar y denunciar a los corruptos, a los criminales, y estar al lado de los pobres, de los débiles, de los que no tienen voz. Significa siempre ser enemigo por definición del poder, porque en este momento todos los poderes del mundo son enemigos nuestros enemigos algunos todavía ofrecen algo a la gente pero en la gran mayoría el poder es enemigo de cristo porque es egoísta materialista lo tiene personas que por la mayor parte son incompetentes y demasiado a menudo criminales en la espera de la segunda venida de jesús los cristianos tienen que hacer su parte lo cual no significa estar sin pecado nadie lo está todos nosotros tenemos debilidades y Cristo las perdona. Tenemos que ser coherentes, es decir, luchar por el Evangelio, tener una vida correcta, participar en la sociedad y ayudar a los justos. Gracias a Dios, no todo está podrido. En esta sociedad hay también hombres justos, curas, jueces, doctores, algún político, etcétera Es importante ayudar a las personas. Nosotros somos humildes ya que no poseemos ningún cargo. Si soy cristiano debo buscar a las personas que según mi opinión están iluminadas por dios para apoyarlas salir del recento de mi pequeña ciudad y dar la cara no quedarme encerrado en mi jardín con el pretexto de querer proteger a mi familia yo soy el hombre más feliz de la tierra porque dios ha hecho sí que me que mi familia me acompañe y crea todo lo que yo hago a mis hijos les he dicho, buscaros un trabajo, estudiad, pero saber que aún no dejaré nada. Todo lo que tengo lo gastaré en esta causa. Si no lo hiciera, repetiría los errores de mis padres que han pensado solo en su familia en vez de luchar contra la bomba atómica, contra la corrupción y la mafia. La mafia en Sicilia existe porque mis padres han cometido errores, han hecho como que no existía y ahora yo me encuentro con los atentados los muertos, los asesinos, etcétera Es bonito pensar en la familia y en el futuro de los hijos, pero tienes que participar también en la sociedad. Si logras hacer ambas cosas, será perfecto, pero si no lo logras, tendrás que dar a los hijos solo amor, educación, ética, enseñarles a ser correctos, la disciplina y si eres cristiano, la candidatidad. Pierre, si somos también amantes de los temas que tú divulgas, tendremos que dar testimonio de los signos que aparecen en el mundo. ¿Y los laicos que tienen que hacer? Simplemente sacar la palabra de Cristo, porque ellos no la tienen en cuenta. Por todo lo demás vale lo mismo. Yo tengo muchos amigos que no son creyentes y es extraordinario. La fe religiosa tiene el deber primario de animar, de empujar a las personas a poner en práctica las obras, gracias a la fe. El credo tiene sentido si haces obras de lo contrario es anticrístico, una gran hipocresía, una mentira. Si digo yo creo en Cristo y después mato a los musulmanes o viceversa, estoy haciendo el trabajo de Satanás. El Papa ha renovado su fuerte llamado a favor de los inmigrantes, definiéndolo como un don y no un peso, y condenando duramente a aquellos que sin embargo les rechazan. El grito del pontífice se ha hecho sentir en contra de la criminalidad organizada y ha, y ha excomulgado a los mafioses, ha amonestado. Convertíos o iréis al infierno. En dos mil años de historia ningún Papa había osado tanto. Esto significa ser creyentes. En otras cosas no estoy de acuerdo con él, pero sustancialmente son las obras buenas las que cuenta. Si el Papa no pone en práctica las obras... Tampoco él irá al paraíso mientras el pobre desgraciado que las cumplirá heredará el reino de Dios, aunque no lleve la cruz colgada en el cuello ni los estigmas. A, me, a menudo me acusan de ser catastrofista, pero es exactamente lo contrario. Yo creo que Cristo restablecerá las cosas y habrá un mundo mejor donde reinará la justicia, la fraternidad y la paz pero nadie lo cree y me consideran un loco. Pierdoy yo, yo dice, las civilizaciones extraterrestres que nos visitan entran en este contexto. Respuesta, absolutamente sí, pero no tenemos conciencia de ello. No nos sorprendemos de la existencia de un universo infinito cuando la verdad es que somos parte desde siempre de una gran gran familia cósmica. Estos seres existen gracias a Dios. Son bellísimos y vienen de otras estrellas. Os aseguro que muchos están aquí, entre nosotros, y pronto todos lo veréis. Puede suceder que se siente al lado vuestro mientras estáis en el restaurante o en el cine. Si sentís un poco de aire fresco, un olor particular, una vibración extraña, es porque ahí hay una presencia que no es de este mundo. A mí me ha pasado muchas veces. Aquí veo muchos jóvenes... Pero espero que también las personas ancianas que están aquí tengan la alegría de verles. Si no será así, lo harán con el Espíritu. No es cuestión de creer por fe que sean buenos. Fe es la que se tiene hacia Cristo, no hacia seres que tienen un poder militar y científico de miles de años más evolucionado que el nuestro. Es una deducción lógica. La mayor parte de ellos creen proviene de civilizaciones externas al sistema solar. Es decir, que tiene que viajar en astronaves que superan la velocidad de la luz. De esto se deduce que poseen una tecnología más avanzada que la nuestra y que no sean autodestruidos significa que viven en su mundo pacíficamente sin hacerse la violencia. Porque una civilización capaz de viajar en el universo no puede ser buena. A ver no puede no ser buena, A eso me, leí mal, perdón. Una civilización capaz de viajar en el universo no puede no ser buena. El 15 de julio de 1975, en plena Guerra Fría, fue efectuado el primer vuelo conjunto en el espacio. La, la cápsula soviética Soyuz 19 se enganchó al módulo americano Apolo 18 y le ofrecieron al mundo el primer abrazo en órbita entre la Unión Soviética y Estados Unidos el tiempo de Guerra Fría se dan cuenta mis queridos auditores que en ese tiempo había posibilidad de, de entendimiento había contacto ahora no lo hay ahora la situación es mucho peor es peor que la Guerra Fría en aquella ocasión ambas, ambas tribulaciones entre abrazos y emociones dijeron que querían la paz los astronautas y yo he conocido a muchos, tienen una visión diferente de la vida. Cualquier persona que vaya al espacio se arrodilla se echa a llorar y a rezar de la creación. Nosotros hemos embarcado en la luna a 400.000 kilómetros de la Tierra. Imaginaos lo que sería contemplar el universo. Los extraterrestres son buenos porque tienen que serlo, no porque dependa de ellos cosmos impone serlo, se puede soñar en los territorios que no ambición de aportar de nada. El instituto del de, instinto de superincidencia y de conservación de la especie está presente en todos los grupos animales. Pero nosotros, los, los hombres de la Tierra, los hombres como especie, no como un sexo, somos y sanguinarias, injustificada. En el universo no hay territorio que justificar. Está todo simplemente para explorar. Las comunicaciones que nos visitan consideran nuestra tierra estupenda, un oasis en el desierto. Se siente mucha pena, se ha convertido en un hospital psiquiátrico criminal, donde los pacientes, en la mayor parte, son los Y los médicos son misioneros. Consideran ridículo y aberrante el hecho de que nos enriquecemos y nos empobrecemos con pedazos de papel sucio, en lo que están impresos números. No solo eso, hemos pasado toda nuestra vida sobre el dinero. Nos atacamos y nos matamos para tener más y someter a los demás. Nos consideran enfermos mentales que necesitan ayuda y medicinas. En el universo no existe el intercambio del dinero, existe la meritocracia, puede parecer banal. Su sistema económico está basado en el bienestar para todos. El mejor es elegido como representante del planeta, pero también el que no es de los mejores disfruta de la misma riqueza. Todos creen en Cristo porque le han conocido, y en la inteligencia omnicreante que nosotros llamamos Dios, que reside hoy sobre todo en el sol. El yo, yoyo pregunta, ¿estos seres tienen un rol en relación con la segunda venida de Jesús? Respuesta, estos seres son conscientes de que el universo está vivo y es precisamente esa inteligencia material y espiritual en varias dimensiones lo que hace 2000 años se encarnó en Jesús de Nazaret. Cristo ha vivido en otras civilizaciones, Las ha educado, acunado ha hasta que llegaron a convertirse en super civilizaciones. También estuvo aquí, pero con gran pensar le crucificamos. Y aunque después resucitó y salvó a una parte de la humanidad, estos seres a los que vosotros en la Biblia llamáis ángeles, estaban presentes y todavía hoy nos visitan. Los ángeles no existen, es un gran cuento de la Iglesia Católica existen solo en la simbología espiritual Jesús dijo a sus discípulos no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos si alzamos la mirada hacia el cielo, ¿qué vemos? el universo es el paraíso tanto físico como espiritual el primero lo vemos en parte con telescopios pero el segundo no es menos grande que el primero Pregunta, ¿los poderosos del mundo están seguramente en conocimiento de estas informaciones y del hecho que después de la muerte les espera una vida bestial? ¿Por qué entonces perseveran en el mal? Respuesta, es una pregunta muy inteligente e interesante que da lugar a una respuesta seria. Haré algunos ejemplos prácticos para facilitarte la comprensión sino es solo teoría. Frecuentemente la persona que tiene poder piensa que sirve a Dios. Como ya se sabe, desde hace años me desempeño también como periodista antimafia y os quiero contar un hecho. El poderoso voz de la cosa nostra, Leoluca Bagarella, el número 3 de la mafia siciliana, está en la cárcel y está cumpliendo muchas cadenas perpetuas. Su brazo derecho que ahora es un colaborador de la justicia, declaró que el feroz jefe de mafia mataba incluso por motivos banales, como por ejemplo una mirada que no le agradaba. Domingo Bouchetta, por ejemplo, fue asesinado porque después de haberle ofrecido sin saberle un café, le había manchado haciéndole dar la mano a un familiar de un arrepentido de mafia. Cuando le preguntaron por qué mataba incluso inútilmente, Bagarella respondía, Tú no entiendes. Mis víctimas quieren ser matadas, porque esta es la voluntad de Dios. Y ahora hablemos en Occidente. Durante la guerra en Afganistán y en Irak, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo, nuestro, porque Italia es una colonia de América, declaró que todas las mañanas en el estudio oval de la Casa Blanca se rollaba y rezaba a Dios, y pretendía colaboradores no lo mismo. Hoy, como entonces, Dios es el impirador de la política mundial de los Estados Unidos. Yo he hecho al cielo la misma pregunta que ahora tú me haces a mí. Lamentablemente los poderosos tienen una visión de Dios que la religión les ha inculcado durante siglos. No creen para nada que terminarán mal. Están convencidos de que tienen una visión en el mundo. Y todo el mal que hacen lo están haciendo al servicio de Dios. In, in God We Trust, Confiamos en Dios, es el eslogan oficial de los Estados Unidos, que está inscrito y aparte de atrás los billetes de un dólar, así como está el ojo de Dios que da a entender su prosperidad como voluntad divina. También Israel se considera un el pueblo elegido de Dios y se rogan el derecho de aplastar la cabeza a los palestinos, como los elefantes hacen con las hormigas. Una parte de los árabes piensa igual en particular los millonarios más ricos del planeta. El rey de Arabia Saudita está convencido de que castigar los delitos, asputando las extremidades, la horca, la de, decapitación pública y los latigás, sean voluntad de Alá, así como asputando las extremidades, la orca, la decapitación pública y los latigantes han la voluntad de Alá, así como también negar a las mujeres los derechos civiles políticos elementales amputar los genitales o castigar el adulterio con la lapidación pública si lo desea a la creen que sea justo una vez que sabes esto sé todo esto vuestro mundo vuestro mundo, ¿verdad? Está gobernado por el Anticristo. Dios es un Dios. Y en realidad no es Dios. Los cuerpos sagrados, Biblia, Pará, Mara, Baitristo y otros, de guerras, asesinatos, homicidios, creaciones en el nombre de Dios. Dejo, aparte las religiones orientales que para mí son más seres que Pero en un futuro explicaré más después pues tenemos a un Dios que interviene que ayuda al pueblo para que se libre de la esclavitud, abre el mar rojo y mata a través de la fuerza de la naturaleza ante un hecho como este yo siento mucho respeto también en el Corán se ensalza la violencia y la guerra Mahoma misma combate en varias batallas, es así que el hombre hereda una cultura de Dios equivocada, donde gana el más fuerte poderoso y que posee más armas, pero si Dios se alía con los poderosos y los reyes, donde ¿no? está el Dios de los pobres, de los débiles y los perseguidos, el Dios que extermina y hace justicia por medio de las fuerzas de la naturaleza, es justo. El Dios, el Dios, el Dios, el Dios, la vida de las matan a su nombre, es el Dios que viene en el mundo, Es el mismo que se convierte autoriza a pensar si han llegado a pensar el presidente de los de Estados Unidos o el gobernador del Banco Mundial o el jefe de la mafia Dios lo ha querido así que esta es mi misión aunque tenga que matar a tanta gente a punto porque están en contra de Dios así que él, para demostrarnos que no hemos entendido nada no obstante todos los signos que nos ha dado hace una obra de arte el evangelio donde él mismo se encarna y toma forma humana. Si hubiésemos vivido hace dos mil años, no habríamos esperado un hijo de Dios que diera fuerza a los ricos, a los hombres del Sanedrín, a los obispos y a los papas que miraran el pobre, a los desgraciados que se sentaran en la mesa con los poderosos y que nos miraran del imperio romano. Le habríamos elegido rey y se habría convertido en jefe del mundo. Sin embargo, Cristo no fue así. Es enemigo de los poderosos, ayuda a los pobres, a los marginados, a los enfermos, a los perseguidos, resucita a los muertos, manda sobre las fuerzas de la naturaleza y se hace enemigo del poder hasta el punto de dejarse matar. Después dice, yo soy Dios, el Hijo de Dios, miradme, seguidme y haced lo que yo hago. Para, enten, para haceros entender que está en contra del poder, se deja matar. Después añade, yo puedo destruiros. Pero dejo que me maten para demostrar que yo soy el amor, no la violencia como tú piensas. Y has leído en esos malditos textos sagrados, falsos. Yo soy un provocador y digo que son malditos. Jesús en el Evangelio destruye todos los textos sagrados porque Él personifica la instigación a la no violencia. El Evangelio significa recibir bonfetadas, amar a quien te odia, apuntar el dedo en contra de los malhechores y creer en... Que el Hijo de Dios, que es siempre Dios, Cristo, hará justicia en el juicio universal. Agrego además, yo no creo en Dios porque no lo conozco. Yo creo en Jesucristo, Hijo de Dios. Si Dios y Jesucristo se identifican, yo creo en Dios. Pero si Dios es separado de Cristo y está en su contra, ya no creeré más en Dios. Yo he conocido la fe y creo en el monarca universal porque conozco a Jesús. Él es la revelación La novedad absoluta Vosotros tenéis que seguir a Jesucristo No existe salvación fuera del Señor No lo digo porque sea fanático Lo demuestro científicamente Jesús es aquel que podría destruirnos El eliminarnos y sin embargo dice que le maten Porque el amor resucita No puede morir ni siquiera si lo desea Mientras el odio muere Se vuelve estéril Entonces los hombres de poder Son siervos de aquel Dios asesino, injusto, fascista. También la iglesia católica ha asesinado en su nombre. El Hijo de Dios se dejó sacrificar y el hombre mata. Sigamos a Cristo, el camino más rápido para llegar hasta el Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, 6 Yo creo en la justicia de Dios a través de las fuerzas de la naturaleza. No en el hombre, la espada, y hace justicia por cuenta del Padre. Yo estoy con Cristo, por Cristo y en Cristo. De hecho, pregunta, de hecho los poderosos no creen en Cristo. Respuesta, los poderosos creen en su Dios, que es el Dios del odio, de la violencia, de la justicia, y creen en Él firmemente. Cuando vuelva Jesús tendrán que crearse. Claro, creen en Yahvé, el Dios de la materia, el Dios que les acomoda, el Dios que no les impide... Eh, ten, ser materialista bueno han llegado preguntas de nuestros auditores nos hemos balado ¿eh? vamos a ir entonces con las preguntas Vamos con la pregunta, entonces. Buenas noches. Interesante tu programa. Cambio de conciencia, ¿cuándo va a ocurrir? Pregunta Noemí azar Buena pregunta. Es una pregunta un poco genérica, pero... El cambio de conciencia se va a producir, <risa> o se va a empezar a producir cuando cuando nos destruyan el mundo. yo nos va a destruir el mundo, porque nosotros estamos cómodos en este mundo, nos gusta. Escuchamos estas cosas, que parecen interesantes, pero en realidad no las creemos. porque se ve tan sólido este mundo? ¿Cómo se va a destruir? Miren las catástrofes en Europa cómo eh, se ha visto gente en los estudios auditores porque el gobierno no ha, no ha ayudado nadie ha ayudado solamente la gente sola lo, la misma gente consciente se ha organizado y ha estado limpiando las calles y tratando de limpiar y el barro de, de ahí para despejar y para ayudar a la gente que está eh, todavía eh, afectada Esa gente que está ayudando son los más conscientes. Los gobiernos no son conscientes. Los gobiernos piensan en su... en su liderazgo, en su en mantener mantenerse ahí, en el poder, y cumplirle a quienes les mandan, porque los gobiernos no mandan, tú sabes. Entonces, ahí, cuando todo se caiga, toda esa gente que sufrió esa tragedia te aseguro, bueno, los que los que fallecieron van con el destino que les corresponde según lo que hayan hecho, digamos, según como hayan sido en este mundo. Pero las personas europeas no han sufrido un brutal cambio de conciencia, te lo hace Eso lo vamos a vivir también nosotros cuando no tengamos debacles así como esa acá ya sea por lluvias gigantescas o grandes terremotos. somos Recordemos que somos un país sísmico, que estamos en el cinturón de fuego. Entonces es probable que nosotros nos lleguen muy fuertemente los terremotos. Primero está la fuerza de la naturaleza actuando fuertemente en el hemisferio norte, tanto en Estados Unidos como en Europa. Un poco ellos están siendo víctimas de su karma, un karma natural de siglos ellos son reinos han sido reinos que han aplastado que han sido colonizadores que han matado pero cómo se conquista un país cómo se conquista un como han conquistado y han formado colonias en África a, a, a costa de muerte entonces son asesinos son ambiciosos de poder y esa gente está pagando esas armas de país existe también están pagando eh, un poco el karma un karma que nosotros no tenemos nosotros tenemos otro karma, pero ese karma de haber colonizado a otros país no lo tenemos entonces es la justicia de Dios que se está desencadenando pero la gente que va quedando está haciéndose consciente eso nos va a pasar a todos este es un proceso de purificación ha sido dicho tribulación o purificación significa purificación significa eliminar lo malo y quedarse lo bueno mejorar, o sea cambio de conciencia, o sea mejorar o sea, tomar conciencia de que la catástrofe yo les aseguro que siempre que cambió de conciencia y que está viviendo la catástrofe eh, la vivió y quedó eh, todavía nada esa gente tomó conciencia, seguro que piensa que la catástrofe viene de Dios, no lo que disparan las redes sociales eh, que dicen que son el JAT o el cambio climático. Eso se lo puedo asegurar. Vamos con otra pregunta. Lorena, ¿cuándo se supone que va a aparecer finalmente el Anticristo en la Tierra? el miedo? Mi querida Lorena, el Anticristo está en la Tierra, pero se va a hacer público después de la intervención del cielo. La intervención del cielo es la iluminación de las conciencias, el gran aviso que va a ser brutal porque iba a cambiar definitivamente el mundo para nosotros. Y esa intervención del cielo le va a quitar poder al anticristo, que tiene en este momento mucho poder, y le va a quitar poder, y entonces el anticristo para tratar de reconquistar su poder, se va a hacer público, va a jugar al sello cara. Algunos lo van a reconocer, y no lo van a seguir, Y la mayoría, creo yo, que lo va a seguir, algunos por miedo y otros por por engaño, porque van a ser engañados. Lamentablemente va a ser así. Entonces, tiene que ocurrir la intervención del cielo, la intervención de Dios, que es lo que hemos hablado mucho en este micrófono, el gran aviso, la iluminación de las conciencias. Y eso va a ocurrir cuando cuando la guerra se intensifique eh, en formas más grave, digamos, más virulenta que, que comprenda a más países. A pesar de que formalmente no lo hace todavía, pero sí hay muchos países involucrados, porque los países que están alimentando de armas a Ucrania son muchos países, son más de 30. Eh, pero... Formalmente ellos no están en guerra. Cuando se involucren esos países en la guerra, ahí va a venir gran aviso. Y después de gran aviso, van a pasar 40 días y existe en ese momento la posibilidad que el Anticristo se manifieste. A contar de esos 40 días. En ese periodo de 40 días, no se va a manifestar el Anticristo, porque el cielo va a darle esos 40 días a la gente para que realmente se dé cuenta qué es lo que pasó y los que no hayan creído en Dios puedan creer. Los que tengan fe débil se fortalecen su fe y los que hayan tenido fe sufran un verdadero Pentecostés. Un cambio total, absoluto de conciencia para tener la posibilidad de luchar cara a cara con el anticristo. aunque en esa lucha entre en el cuerpo pero esa gente va a estar imp de fe entonces la muerte no va a significar nada para ellos. Y van a dar la vida justamente por Cristo, aquellos que hayan tenido fe. Eso es lo que te puedo decir, mi querida auditora. Vamos a ir con otra pregunta. los israelitas y los palestinos pelean tanto si tienen un, un pasado en común y son entre comillas primos y quién es un dios de la antigüedad de israel no soy de la humanidad de por arrasaba pueblos enteros benjamín suazo en tiempo de jesús mi querido benjamín eh... No existía Israel. Existía la Palestina. todos los el ministerio de Jesús, la mayoría se realizó en, en lo que conocíamos antes, antes del año 48 como la Palestina. Eh, y ahí vivían en armonía judíos palestinos. Como tú bien dices, son primos. Pero estos judíos que fraudulentamente se pusieron israel y de contar de 1948 para engañar a la ignorancia a la mayoría de la humanidad que son ignorantes no son parte de esos judíos estos son cionistas son nazis son israel fue creado por la familia Rothschild, los dueños del dinero la gente más mala que puede haber en esta humanidad con un objetivo y propósito muy claro, engañar a los ignorantes para la preparar la manifestación del anticristo. Ese va a ser el mesías de los judíos, recuerda que los judíos en tiempo de Jesús no crearon, no creyeron en el mesías. Jesús era un profeta más, no, no era el mesías. Entonces, para ellos el Mesías no ha llegado. Entonces, ¿cuál va a ser el Mesías de los judíos? ¿De los sionistas? ¿Cuál crees tú que va a ser? El anticristo. Eso es lo que ellos están preparando. Y el Dios que tenían... Aquellos... del Antiguo Testamento era el Dios de la materia. El Dios que perseguía, el Dios que mataba niños y mataba pueblos enteros era Chabé. Un Dios que se le entregó a este pueblo porque desobedeció y traicionó a Dios después de haber visto los más grandes milagros. Ahí se les puso un falso Dios. Primero tuvieron un verdadero Dios, pero después se les dio un falso Dios por la traición cometida. Ese fue su castigo. Y ellos han seguido ese falso Dios es como decirle ponerles un grado de dificultad el verdadero dios les puso un grado de dificultad al ponerse ese falso dios solamente los que tuvieran la posibilidad de aspirar al conocimiento y buscar el conocimiento podrían darse darse cuenta de esa situación el resto sucumbiría porque con ese dios que es una instrumentalización del demonio que es Yahvé están todos siendo engañados estos siguen a Dios hoy día el engaño es tan brutal es una cosa en torno a Israel es tan brutal lo que uno ve en las redes los que se dicen cristianos evangélicos, dicen Dios bendiga a Israel si ellos son cristianos y este Israel este, este Israel falso no cree en Jesucristo entonces, ¿cómo es posible que los los que se dicen cristianos evangélicos estén apoyando a Israel es una contradicción o sea están yendo contra lo que se supone que son ellos se supone que son cristianos porque se, se dicen cristianos es un, una brutalidad el engaño que hay hoy día pero es una, una cantidad de cosas que vemos impresionante el Dios falso es Yahvé el Dios verdadero es Adonai Arata. ese es el Dios verdadero el de los mandamientos el que abrió el mar rojo el que hizo los milagros el Dios del diluvio es el verdadero Dios pero el Dios que arrasaba pueblos es un Dios falso el Dios que permite y que, que pide el diezmo es un Dios falso esas son engaños de los sacerdotes le levitas que intervinieron en el Antiguo Testamento. Entonces, hay mucho engaño en torno a esto, en torno a Israel. Hay mucho engaño. Lamentable. Por eso que la censura, prácticamente uno en una red pone la palabra genocidio, o, o Gaza, o Israel y lo censuran de inmediato. Es un tema tabú, no lo dejan no lo dejan tocar para para que el engaño permanezca. Esa es la situación, mi querido auditor, no sé si algo queda más en el títere, haber permiso. Voy a revisar. ¿Por qué los israelitas y los palestinos pelean tanto si tienen un, un antepasado en común y son entre comillas primos? Ah, eso es muy importante en realidad. Eh, los judíos ortodoxos que, que están hoy día en contra del gobierno de Israel, del falso Israel, los judíos son perseguidos entonces esos judíos defienden a Palestina los verdaderos judíos defienden a Palestina son estos sionistas fascistas que no son verdaderos judíos que son eh con otro tipo de interés dirigido por el mal son los que están preparando esta, este, este falso montaje pero los verdaderos judíos esos que se ven que, que protestan incluso en Israel contra su gobierno protestan en Estados Unidos y en Inglaterra contra el gobierno de Netanyahu y contra el genocidio palestina esos no tienen problema con Palestina el problema lo tienen estos, y estos sionistas que se, a todo el que disienta le dicen antisemita, cuando eh, los semitas son también palestinos, entonces es un, una estupidez, un engaño, pero una, una cantidad manejo de manejo de palabra y como saben que la gente no tiene ideas, porque la gente no tiene, no estudia, no investiga, no lee, la gente habla por el que dicen nunca habla por, con base por eso que esta comunidad está cayendo de forma brutal por su ignorancia y esta humanidad en su mayoría lamentablemente va a ser engañada justamente por su ignorancia así es la cosa bueno Mira, acá acá llegaron noticias que se la acabo de se la quiero leer el titular solamente para que ustedes vean cómo están las cosas. Donald Trump Junior, o sea, el hijo de Donald Trump acusa a Biden de buscar la tercera guerra mundial antes de que asum Trump. Claro, porque si el país está en guerra, no hay ninguna amplia. Hay usted ¿no? Cuando el país está en guerra, normalmente en guerra o cambian. ¿no? Entonces no asume Trump. Así que, ojo, no, no no puedo decir que va a ser así, porque no, no, no tengo ninguna base, pero eh, no me parece un disparate. Porque esta gente, recordemos que Biden, aunque sea un, un, un senil y que no sepa ni cómo se llama, eh, es una cara del globalismo. Entonces, y son los globalistas los que quieren la guerra a toda costa así que no me no parece que indicará bueno continuamos entonces continuamos entonces le preguntan a Giorgio ¿cómo regresará Cristo? respuesta con la min, misma figura cuerpo y espíritu de hace dos mil años pero esta vez volverá como juez os hago un ejemplo es bonito cuando la persona te visita en tu casa y te da alegría, paz. Pero no lo es si quienes se presentan son los carabiniere con una situación en un juicio. Exactamente lo que es Cristo que hará con todos nosotros. Si hicimos el bien, sentiremos solo alegría. De lo contrario, habrá dolor. Él elegirá a las personas dignas de formar parte del nuevo reino. No puede reprobarlo con mafiosos o aliados políticos. Les puedo prometer que no habrá políticos y tampoco banqueros. El mundo será gobernado por científicos, teólogos, filósofos y será habitado por personas que lo aman. La política existirá en lo que se refiere al significado griego de la palabra. Hoy, por desgracia, a nivel mundial, es sinónimo de poder Y esta es la forma equivale a corrupción. Salvo a algunos políticos honrados, moca blanca verdaderamente que desempeñan este oficio por misión incluso sacrificando su propia vida como por ejemplo Pío la Torre y Aldo Moro que fueron asesinados porque molestaban al, al poder Eugenio mi maestro decía la política es una gran prostituta porque prostituye la mente de los hombres y tenía razón yo no entré jamás en política he hecho el milagro de hacerme periodista, me basta y me sobra. Por desgracia, también esta, esta categoría, como dice Marco Traballo, es un gran peligro. Pregunta, si Jesucristo ya está en la Tierra, ¿significa que solo tiene que manifestarse? Respuesta, Cristo se manifestará ante todos. Es suficiente que lo haga en cualquier punto del planeta porque hoy estamos dotados de medios tecnológicos muy potentes y todas las televisiones del mundo le firmarían y lo mostrarían hoy hay muchos trucos pero él tiene todos los medios para demostrar quién es si regresara solo, lo matarían de nuevo pero nadie osará atacarlo porque será acompañado con los seres de luz visibles esta vez, todos visibles. Esas son parte de su potencia. Y bueno, como hemos dicho muchas veces, y lo que lo que será así he dicho que regresará con potencia y gloria, eh, la gloria es el hecho de que cuando él regrese y se manifieste en el cielo todos los muertos del planeta de las últimas 72 horas Resucitarán en el cuerpo, en el cuerpo. Y todos los enfermos del planeta, todos, el 100% de los enfermos, serán sanados de cualquier enfermedad. Eso nadie más puede hacerlo. Solamente el fin. Entonces, eso es parte de su gloria. Es la muestra inequívoca de que es Él. Y todos, hasta los dos, sabrán que es Él. Pregunta, ¿el retorno de Cristo coincide con el contacto con las civilizaciones? Respuesta, el retorno de Cristo coincide con el contacto con los extraterrestres. Nos darán un signo de su presencia, un contacto extraordinario pero no definitivo, que dejará a todos con la boca abierta, porque ignoran su naturaleza mesiánica. Nosotros, pobres, que no cuentan mucho, lo sabemos, pero no nos escucha nadie. Después volverá Cristo. Pregunta. Escuchando estos discursos, generalmente una persona simple se asusta porque intuye el fuerte cambio que tendrá que adoptar en su vida. ¿Qué consejo darías para superar el impasse inicial, del que abraza un camino más o menos rápido de arrepentimiento? Respuesta. Yo no puedo impartir órdenes ni dar consejos porque el cambio no ocurre con un chasquido de dedos pero me permito decir que las personas pueden hacer solo si se enamoran de la vida y del prójimo. Espero que eso ocurra por razones espirituales. Que Cristo elimine ese camino y que no sea después de un sufrimiento, mientras se queden cerrados dentro de las paredes de su propia familia. No lo harán nunca no sabrían qué consejos dar. El día en que las personas logren enamorarse de la vida de su prójimo, Luchando por los derechos de quien no tiene voz, empezarán a recorrer el camino. Cambiarán por sí solas y serán felices. Pero esto no puede ocurrir nunca con la imposición. Lo tienes que sentir dentro. Por lo tanto, espero que todos lo sintáis. ¿Qué significa enamorarse de la vida? Significa apreciar toda la vida. Animal, vegetal y humana, eh, apreciar todos los signos de vida, disfrutar una, un animalito, disfrutar, la ternura de un animal, la ternura de un niño, eh, la primavera, el otoño, el, el, el, el, los cambios de las hojas, en fin, todo, todo lo que es vida, disfrutarlo, eso significa, amar la vida, mirar el amanecer, Y disfrutarlo mirar el atardecer y disfrutarlo eso significa amar la vida mis queridos auditores yo soy la luz que ilumina el mundo el camino la verdad y la vida pero quién es este dios que con insistencia llama a la puerta de nuestro corazón y ¿Por qué nos hace digno de su presencia, aunque no seamos nada, no contemos, aunque a veces seamos frágiles, débiles y a veces tontos, aunque seamos pecadores, cometemos errores y a menudo repetimos las mismas equivocaciones? ¿Quién es este Dios que cree en nosotros, más que nosotros mismos, que nos quiere fuertes y listos para luchar por la paz y la libertad? Y contra todo tipo de injusticia que nos anima a ser mejores, íntegros, a vivir el evangelio sin hipocresías y sin compromisos, es el amor más grande. La instigación a la no violencia, que no conoce odio, ninguna guerra, el sol que ilumina el camino, que da calor a lo bueno y a lo malo, que nos quiere también cuando somos arrogantes cuando dudamos, aunque no le queramos. Es aquel Dios que todavía muere y resucita ante nuestros ojos, que da la vida por sus amigos, por los que le siguen, por los que le creen, que consuela nuestros espíritus con la, la existencia de infinitos mundos, que nos hace reír y alegrarnos, que llora, que sufre junto a nosotros, y luego seca nuestras lágrimas. Es aquel Dios que está a punto de volver. Estad unidos, estad unidos, amados como yo os he amado. Un amor infinitamente grande, porque merece la pena vivir y morir cada día y para siempre. Más, la Dana en Valencia no fue una simple tormenta fue una advertencia de la élite global. Mientras muchos creen que el desastre fue un fenómeno natural, la realidad es mucho más inquietante. Esta poderosa tormenta ...habría sido provocada por tecnología de manipulación climática... ...que sólo los poderosos controlan. El objetivo, enviar un mensaje claro a las autoridades locales. Ellos están al mando. La elección de Valencia no es casual. La ciudad es un punto estratégico, con recursos y ubicaciones clave... ...que la élite ansía dominar. Al crear el caos con una catástrofe natural, logran desestabilizar a la población y someter a los gobiernos locales. Cada rayo y cada inundación es parte de un plan meticuloso diseñado para dejar claro quién controla realmente el destino de la región. Bajo esta lluvia manipulada, Valencia no solo quedó anegada de agua, sino también de sumisión. La élite observa desde las sombras, controlando hasta las nubes. La dana en Se dan cuenta lo que dicen las redes. La en es lo que pasó en Valencia, en un fenómeno meteorológico. Para esta gente, Dios no existe. La élite controla la sombra todo. O sea, la élite es Dios. Los dueños dirán, ¿sabieron ustedes, mis queridos auditores, que la élite está, como se dice vulgarmente, cagada en este momento? Es que ellos saben que viene el final. Y que se empezaron a desencadenar los patatos. Y ellos saben todo. Ellos leen los mensajes de los verdaderos contactados. Ellos saben de la Biblia, tienen los mejores consejeros, los más expertos. Y saben todo lo que viene. Ellos se van a sus bunkers. Y esto es una mentira. Eso es para que la gente no piense que viene Cristo... No piense que estamos en el final de los tiempos, porque si, si la gente realmente se convence que estamos en el final, ellos están perdidos mucho antes de lo que van a estar, o de lo que piensan estar. O sea, si ellos piensan que van a tienen 10 años o, o 20 años más, con, si la gente se convence de que estamos en el final, le va a quedar un año, cuando mucho. Entonces, por eso que nos, nos dicen estas estupideces, esas mentiras, pero ya de marca mayor. O sea, Dios no existe. Todo lo controlan la élite. ¿Cómo es posible? O sea, la élite tiene la misma fuerza que Jesucristo para controlar el clima. Es absurdo. Eh, esas cosas lamentablemente, la gente las cree. Si la gente cree es capaz de creer, algunos le cuentan dos cosas ¿sí? que, que vivimos en, en la tierra plana. ¿Cómo no van a creer esto? Pues, por supuesto. Y, y la gente lo cree. Si eso es lo más rápido. Entonces, yo les tengo que decir cosas porque sale tanta cosa, tanta estupidez. Ustedes saben que todas las las el unante, cuando quieren meter una idea la meten en redes ellos tienen la capacidad de meter en redes y, y, y difundir y difundir porque tienen el poder material para hacerlo pueden crear n bots para difundir una idea para llevar el pensamiento de la gente hacia allá y es muy fácil hoy día porque la gente dice o piensa o crea su pensamiento en base a alguien. dicen, es que en la red está, es que sale en todas partes. Como no hay ninguna base de sustentación y fundamento basado en conocimientos reales, ustedes en la elite, cuando yo me publico y me digo un pensamiento, un pensamiento, un pensamiento, todo en las redes de mucho, nadie puede decir que no tienen. Todo funciona en redes sociales y todo el mundo difunde cosas. Lo usan para el marketing, lo usan para cosas. Pero también lo mal lo usa las redes para vender sus, sus... sus... Entonces, eh, eso es que es algo que tenemos que tener claro. Bueno, mis queridos auditores, parece que estamos ya como en la hora, así que los tenemos que dejar. Les damos las gracias por acompañarnos. Les damos las gracias por